Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 9780038. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mojtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmain. Hacemos de tu evento algo extraordinario bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Pues buenas tardes, buenas tardes a todos y todas quienes estamos este día reunidos alrededor de la radio, la voladora radio, Rocío Castillo, buenas tardes, en, la, en, el, en los controles técnicos, Esperanza Rascón, en la producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra, porque yo quiero escuchar tu palabra, pero también quiero que escuches mi palabra y que todos escuchemos nuestras palabras a través de este medio que es el medio radiofónico. Y bueno, estamos aquí este día 7 de septiembre, 9, perdón, 9 de septiembre, nueve, nueve del 19. Estamos eh, pues aquí tratando de crear canales de comunicación. 978-5252, nuestro teléfono en cabina, el WhatsApp 5540 615459 59 Facebook y Twitter, la arroba la voladora radio y en la página web www.laboladora.org. Pues eh, sí, Estableciendo estos canales de comunicación Este mes, mes de septiembre, mes de la patria Vamos a ver cuántos, eh, cuántas eh, pues, fiestas y conmemoraciones Que tienen que ver con la construcción de este Estado-Nación Que se llama República de los Estados Unidos Mexicanos nuestro nombre no es nada más México, como en algún momento de nuestra historia reciente se trató de eh, hacer y de pues ahora sí que endilgarnos ese nombre así cortito y quitarlo lo de Estados Unidos mexicanos y ponernos nada más México. Eso fue una propuesta que se hizo allá por los años, eh, pues por la época de del presidente Calderón. Y bueno, ya lo ya lo reflexionaremos antes. Quiero decirles que estamos entrando en los calendarios antiguos que también es una práctica que hemos tenido en este programa durante un tiempo que a veces luego se nos barre, pero bueno, la retomo en cuanto eh, tengo el calendario a la vista y tengo este librito a la vista, él eh, las dieciocho veintenas, el cambio de cada una de las veintenas. Recuerden ustedes, aquí lo hemos hablado, no es fácil verlo, imaginarlo, habría que hacer eh, como un ejercicio de la rueda del tiempo, porque el tiempo en nuestros pueblos indígenas era un tiempo circular y no solamente circular, iba en caracol era un tiempo así como las ondas sonoras, así como el universo, así como el movimiento universal se contrae y se expande en forma de caracol, por eso en las danzas, cuando vemos la danza Azteca Chichimeca, el caracol por eso aquí está evocando precisamente a ese movimiento universal que gira, que gira y que va hacia abajo, pero también va hacia, se expande casi en el mismo momento. Es sístole y diástole, contracción y expansión. Y eso tiene que ver con nuestros uh, antepasados. Y bueno, Chocolhuesti es la veintena a la que acabamos de entrar el día 8 de septiembre, o sea, ayer domingo, estamos en esta veintena de Chocotl, Westley, veintena de la caída de los frutos. Empieza a madurar el fruto que nos da la madre tierra en conjunción con el agua, con el sol, con el calor del sol y empieza a, a empezamos pues a a cosechar, y ustedes lo ven aquí en todas nuestras huertas que tenemos, las peras, los higos, las duraznos, todo está lleno ahorita, lleno de fruta. Dice, esta veintena recite también los nombres de Micael Huitl, las fiestas de los muertos, debido a las ceremonias que en esta fecha se realizaban concluían con ofrendas y reverencias a Mictlán Tecutli y Mictlanciguat la dualidad del lugar de la quietud y el reposo vamos a un corte y regresamos vamos a un corte regresamos 97-3. De Federico Monpú a Federico Nietzsche. De Paquita del barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zapan De Amicameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl, al volcán de fuego. De la música popular, al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín, a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora el Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La voladora radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Meca. o llámanos al 597 97 8 52 52 también puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como la voladora radio o al número de whatsapp 55 40 61 54 59 apúntele bien en la voladora radio hay un espacio para ti La Voladora Radio en Franca y Abierta Rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio, radio Comunitaria. 97.3 FM. 97 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora, la voladora Radio. radio. En, en Franca y Abierta, y abierta Rebeldía. rebeldía. La grandeza de los pueblos indígenas es parte de la transformación de México. Sus formas de organización, sus sistemas de gobierno, sus culturas e identidades, así como su capacidad plena para ejercerlas, deben ser garantizadas en la Constitución y en las leyes. Es momento de construir nuestra casa común de acuerdo a nuestras realidades y aspiraciones. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México estás escuchando los Platóli. regresamos bueno pues estamos aquí de regreso de regreso en nuestra radio y estamos hablando de la veintena de Chocol Westley que es también la fiesta a los, uh, a los muertos, pero más que a los muertos en este momento, es la, es la fiesta de la cosecha, de los frutos. Y bueno, también cuando ya cosechamos los frutos, quiere decir que pues ya hubo un cambio en, la, en el proceso agrícola, en el proceso que nos va dando la madre tierra el señor y la señora de la dualidad del lugar de la quietud y del reposo. Se recordaba que los frutos cuando están maduros comienzan a caer y es el momento de preparar la recolección y cosecha de los campos con mazorcas que empiezan a estar maduras. Se honra a Jyutekutli, el señor de la energía, es la energía que viene del universo. Se escoge un árbol robusto cuyo tronco es labrado y clavado en el centro de la plaza, adornado con tiras de papel amate. En lo alto se colocan las insignias de Jyutekutli, cuya esfinge es elaborada de Zoali, La masa de amaranto y miel de maguey para ser compartida por todos. Esto tiene un poco que ver con el palo encebado, también con los voladores de Papantla. Es eh, una serie de fiestas que luego nosotros eh, a veces la vemos y no sabemos su origen, pero bueno todo esto tiene su origen en todas estas celebraciones de los calendarios antiguos y bueno, en esta ocasión tenemos el calendario que vamos a estar esta veintena desde el día 8 desde el día de ayer hasta el 28 de septiembre que va a entrar otra veintena que se llama Ospanistli y, pero ya estamos en la veintena de Chocolwesti. Y en, dentro de nuestros calendarios, el calendario pues, que nos rige actualmente, tenemos muchas fiestas eh, patrióticas, bueno, el 15 de septiembre, que todos tenemos muy claro que es el día de, de la independencia. bueno Desde el día primero de septiembre se abre el periodo de sesiones ordinarias en, la, en el Congreso de la Unión cuando hablamos del Congreso de la Unión estamos hablando de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores bueno, otro día hablaremos de qué significa y por qué una la Cámara de Senadores tiene menos miembros que la Cámara de Diputados y este también El martes 3 de septiembre, que ya pasó, está aquí que dicen se acaban los efectos de la canícula, esa canícula estuvo medio seca, no hubo, se retiraron un poco las lluvias y este y bueno, después de este tenemos que el día 11 Fíjense, es un día importante, el 11 de septiembre, porque es el aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico. Esto fue en 1829. Se pone la bandera a, todo a, a toda hasta. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque esa, esa fecha la tenemos tan olvidada. Después del acta de independencia, de la firma del acta de independencia en 1821, Con Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, todas esta, pues estas eh, personas que llegaron, a, a este, que hicieron de entrada a la Ciudad de México, donde se, se firmó el acto de la independencia y en la Iglesia de la Profesa, pues todavía los españoles trataron de reconquistar el territorio el territorio de la América Septentrional, acuérdense que no había México, era la América Septentrional, todo el norte de América, ya la semana pasada lo estuvimos describiendo qué significa la América Septentrional y en, mil, eh, en 1829 todavía el reino de España trata de hacer un nuevo intento de de reconquistar México y pues ahí sí que hay una gran resistencia y son en San Juan de Ulúa son rechazados estos ejércitos realistas y desde ahí pues también el ejército de este en Tampico es derrotado y de ahí no vuelve nunca más a tratar de reconquistar esta, todos estos territorios. Y también el día 12 de septiembre es la conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio en 1847 y se pone la bandera a media asta el batallón de San Patricio que estuvo, que es un batallón de irlandeses que viene acompañando bueno, por orden del presidente de Estados Unidos, incorpora a todos estos irlandeses que habían llegado a Estados Unidos y les da orden que se incorporen al ejército norteamericano para la invasión de México y a partir del de, eh, batallón de San Patricio Es, eh, tiene pues varias gestas heroicas y esta es una de ellas. Y también el 13, un día después, es el aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec en 1847 bandera a media asta Estos dos días la bandera se pone a media asta porque son dos, el batallón de San Patricio, que da su última resistencia ahí en lo que hoy conocemos en Churubusco, y es también cuando uno de los eh, eh, de los capitanes, el general Anaya, eh, le dice, le pide las armas, el, el General que viene al frente de los ejércitos norteamericanos, le pide las armas, que entregue las armas y las municiones al ejército norteamericano y el general Anaya le dice, si tuviera armas no estaría usted aquí. O sea, habían acabado el parque, habían acabado las armas, la resistencia de Estos cuerpos junto con el batallón de San Patricio es glorioso y bueno, y entra el ejército norteamericano y se va a la toma de, eh, de la escuela militar de, en, en ese entonces, que está en el castillo de Chapultepec, el heroico colegio militar, y ahí están pues puros jovencitos, estaban estudiando precisamente para ser eh, militares eh, de academia, y se forman y, y resisten hasta lo último también. Y entonces, antes de que el ejército norteamericano entre al castillo, pues eh, son eh, los eh, niños héroes, 12 jóvenes, que se tiran, uno de ellos se envuelve en la bandera que ondeaba en lo alto del, del castillo de Chapultepec, se envuelven la bandera y se tiran para salvar el honor de la bandera y que la bandera no caiga en manos enemigas. Dicen, hay, hay algunas malas lenguas que tratan de desacreditar este hecho, y que dicen que es toda una leyenda, que no es cierto, que nunca existieron, La realidad es que, por supuesto, sí existieron los niños héroes y a veces lo que nos tratan de eh, inculcar de muchas maneras es ese desánimo, es ese olvido de la historia, es de que nos dejemos de sentir nosotros orgullosos, sobre todo de una patria digna, de un México digno que ha sabido luchar y resistir, que bueno, que así como ha tenido gente que está dispuesto a venderla como fue Santana, que fue su último gesto bárbaro ¿no? y traidor de nuestro, de nuestro territorio mexicano, Agustín de eh, no Agustín de Iturbide este Santana, este señor que se paseaba después loco que, eh, diciéndole a la gente que les llamaran su Alteza Serenísima este loco que vende allá en Texas, firma el tratado de la Mesilla donde parte casi la mitad de esta América Septentrional se queda del otro lado, con los invasores norteamericanos. O sea, es una enorme derrota para lo que era todo lo que sería la América septentrional y este, lo que era el territorio de México. Bueno, ahí se pierde la mitad. Pero también el día, estamos hablando del día 14 de, de, eh, de septiembre se incorpora el estado de lo que es el estado del Chiap de Chiapas al pacto federal de la república mexicana bueno vamos a otro pausa y regresamos vamos a un corte regresamos XH Meca 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México 97.3 Ameca Meca La Voladora Radio FM Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 973. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en Franca y Abierta Rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en la voladora radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina.lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La voladora radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mosclastoli. Regresamos. Regresamos después de este corrido de la independencia y este, con la musiquita, con todo lo que, lo que estos programas deben de tener. Y bueno, dentro de eso es el agradecimiento a nuestros patrocinadores, en este caso Producciones Charmain Somos una empresa mexicana especializada en producción audiovisual. Para eventos sociales y corporativos. Contamos con una sede en Amecameca para cubrir todos los eventos que pues, eh, nos llamen. Y esto es al 55 85 33 18 39 con Claudia Pérez. Producciones Charmain. Y en la página Facebook También producciones Charmaine o la información en el WhatsApp, en el teléfono que ya les acabo de dar. Y también le damos las gracias al Liceo México Canadiense, que tiene 18 años de, eh, de, experiencia, eh, de experiencia educativa aquí en Amecameca. Está en Avenida 20 de Noviembre, número 46. Es un colegio bilingüe, talleres de fútbol, música, karate, club de, club de eh, tareas. Es, tiene un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 978-0038. Entonces, pues, llame, vaya… ...al Liceo México-Canadiense... ...muchas gracias... ...muchas gracias señores... Por, esta, ...por estos patrocinios... ...y continuamos... pues ...con nuestro... ...trabajo en esta cabina... ...el día de hoy... Eh, ...y bueno... ...es... Eh, ...es... Eh, ...no obligado... ...sino es algo que sale... ...que se une a toda esa corriente... ...que desde el viernes pasado, cuando, su, cuando supimos de la muerte de Francisco Toledo... ...este gran, gran artista plástico como artista, pero fue un artista de la vida. Francisco Toledo es un hombre que deja un enorme, enorme, un cúmulo de experiencias, de conocimientos... En, en dentro, no solamente del pueblo de México, sino de muchos, muchos, muchos pueblos, eh, como hombre muy ilustre, o sea, él eh, podía haber tenido, ahora sí, guardadas en sus cuentas bancarias millones de pesos por su obra plástica, sin embargo, él... Supo que lo que importaba no era la acumulación y el atesoramiento de recursos, que eso es eh, pues parte muy importante de la gente agiotista, de la gente que está viendo nada más cómo acumula en un hueco de... Ya sea de un banco, sobre todo en estos tiempos, atesora riquezas para nada, porque finalmente pues no, no le van a servir para nada, no más que para eh, eh, inclusive riquezas que son extraídas de la destrucción de flora, fauna, del medio ambiente, para pues, hacer lingotes de oro y poderlo guardar en esas cajas bancarias eh, oscuras, cerradas con llave, y que eh, Francisco Toledo supo que la vida era diferente y todo lo que él ganaba, pues lo distribuía en sus pueblos, haciendo diferentes obras, por ejemplo, a ayudar a la reconstrucción de su pueblo Juchitán, ¿no? después del terremoto que también ahora el 19 de septiembre cumplimos por un lado 24, 5, 34 años de, de, del primer terremoto y lo vamos a cumplir tres años del segundo terremoto y estamos pues, eh, Francisco Toledo, Invirtió parte de eso, invirtió parte de, su, de sus, pues, lo que él adquiría por la venta de su obra artística, muy cotizado en Estados Unidos, en Europa, pero ese dinero, por ejemplo, la resistencia que dio, la lucha y resistencia con muchos pueblos para impedir que en el centro de Oaxaca, centro histórico, eh, que tiene pues toda una tradición, trayectoria, etcétera, impedir que se pusiera un McDonald's, hizo fiesta, hizo, eh, pues se eh, reunió a, a gente de las comunidades donde se hacían tamaladas, se mostraba la riqueza gastronómica del pueblo oaxaqueño para decir no queremos un McDonald's, que no vengan a profanar el territorio tradicional histórico de Oaxaca, de, de la ciudad de Oaxaca. Y entonces fuera McDonald's y fuera McDonald's y logran que McDonald's no esté en el centro de Oaxaca. Otra gran lucha que hizo, pues que contribuyó eh, este gran pintor cuchiteco, fue a la pues al a la lucha para la para que sean que todavía es un algo que se tiene pendiente los normalistas de Ayotzinapa pintó en cada uno de hizo papalotes con la esfinge de cada uno de los de los desaparecidos de Ayotzinapa, y, e hizo una manifestación volando estos papalotes. Estuvo presente en la lucha, la resistencia de los pueblos juchitecos para impedir los, eh, los centros eólicos, disque, este, pues, tecnología barata para para producir energía eléctrica, pero también está comprobada que son devastadores para las aves, que además cuesta un dineral montar una sola de estas hélices de eólicas, estos postes eólicos, y que realmente lo que producen de electricidad es bastante bajo, inclusive en Alemania se han eh, han quitado muchos de estos. Es una industria que va para abajo, es una fuente de energía que se está desechando por el ruido que causan en Alemania, que es una, pues es una población absolutamente, es un estado absolutamente poblado. Y los eh, alemanes, por ejemplo, tener detrás de, del patio de tu casa una torre eólica, es algo que no te deja dormir, entonces, por el ruido, el zumbido que se, este, se produce. Entonces, pues eh, Francisco Toledo estuvo también en resistencia con los pueblos de Juchitán y pues con todas las luchas de resistencia que en estos días siguen precisamente en Juchitán, eh, va a haber una reunión del, del Congreso Nacional Indígena, del gobierno indígena, donde se van a debatir y van a ponerse de acuerdo para seguir con la protección de los eh, territorios de, y las riquezas eh, eh, bioculturales de los pueblos, de todos los pueblos indígenas de México. Entonces, bueno… Francisco Toledo fue un emblema de todas estas luchas y vemos cómo la población tanto de Oaxaca como la Ciudad de México, como en diferentes lugares del país, se ha volcado para hacer un homenaje, homenaje eh, con música, con flores, con danzas con todo lo que implica la, la, las culturas eh, de nuestro país para homenajear a un gran, gran mexicano, Francisco Toledo, y desde aquí nos unimos a, esta, a estos homenajes. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca -E de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La radio. 973 3 en Franca y La Abierta, abierta rebeldía. rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.org Gov.mx En Protección Civil Municipal de Amecameca Al teléfono 9784099 Protección Civil Estatal Al teléfono 9782823 La información es parte de la prevención. tenemos una amplia cultura conciencia la voladora fm radio fm radio, radio comunitaria en la meca meca estado de méxico los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social Estás escuchando Voz Tlahtoli? Regresamos Bueno pues para terminar Vamos a hacerle Un homenaje a Nuestra patria De alguien que le cantó Con un profundo Sentido de amor Que fue Ramón López Velarde Suave patria Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanas y las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los juegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía y por las madrugadas del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, pues un paraíso de compotas y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera. Y tu celo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas. Oigo lo que se fue, lo que aún no toco y la hora actual con que su vientre de coco. Y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Bueno, todavía es un poema muy largo, que antes de terminar este programa también, yo quiero darle las gracias y contarles una anécdota porque yo tengo fe en mi pueblo. Hace, pues, pocos días, la semana pasada, me vine, tomé un visitaxi, un señor ya grande, y ahí en las 24 horas tomé el visitaxi colgué mi computadora y bueno, por una situación casual, extraordinaria ahí cuando me bajé en la casa de ustedes me bajé pagué mi taxi y me fui a las 10 de la noche por alguna razón en, estuve buscando mi computadora y qué creen me cayó el 20 que lo había dejado, que la había dejado en, en el visitaxi bueno, ya sea de maquinar, aparte del valor que pueda tener, el valor monetario, una computadora por muy humilde que sea, pues sí, la, la, el susto de toda la información, los trabajos, etcétera, etcétera, que uno va acumulando durante el tiempo en estas maquinitas, pues sí, era terrible. Al día siguiente no les voy a comentar toda la, cómo fue la historia de la, del reencuentro con el visitaxista, un señor ya grande, digo, no tan grande, de mediana edad, y ¿saben qué? Me entregó mi computadora. Y pues aquí está conmigo nuevamente. Le ofrecí un, pues, algo para, para el Chesco y me, no me lo aceptó, o sea, nuestro pueblo sigue siendo un pueblo con gran honestidad y con eh, pues esta dignidad que se muestra en el regreso y en no aceptar la propina. Pues muchas gracias al don que sea, como se llame, y toda la vida le estaré agradecida por esta acción. Y ya nos vamos. Rocío Castillo en los controles técnicos Esperanza Rascón, producción, conducción y es un homenaje a la patria, a México y a todos nosotros como habitantes de este hermosísimo país y nos estamos escuchando el próximo lunes 16 de septiembre, hasta luego Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre número 46, Ameca, Meca. Teléfono 9780038. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmain. Hacemos de tu evento algo extraordinario: bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Y por hoy tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea, sea brillante. brillante. Mocht dat